Chaldeón y saludos desde la sintonía de berriozar y Ratia, saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM. Estamos a jueves 5 de enero del 2017, comenzamos este nuevo año y lo hacemos como viene siendo habitual, repasando toda la música local, la música que se realiza en Euskal Herria en 90 minutos. 5 minutos los que pasan del punto de las 6 de la tarde. El programa de hoy viene repleto de buena música, ya que va a sonar entre otros grupos eh, la formación Vendetta con su nuevo larga duración Voter. También sonará la formación Gatibu con su nuevo trabajo discográfico Askem Maite, Askebici. Y también sonarán dos de los temas incluidos en el primer larga duración para la formación Lier, el álbum Outs Estos son tres de los grupos que van a pasar por esta nueva edición Del programa Euskal Música aquí en Berriozar y Ratia En el 100.8 de la FM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 para que lo puedas escuchar el día que más te convenga, a la hora que más te guste. Aparte de dejarte el programa Euskal Música de cada semana, también te damos a conocer las noticias más destacadas, la agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales. Todo ello, lo dicho, en la página que tenemos en Facebook, facebook.com barra Euskal Música, Berriozar y Radia, tu programa de música de música local en las redes sociales 90 minutos, hora y media a la semana para compartir contigo novedades, temas del recuerdo y un montón de eh, cositas más entre ellas entrevistas ya que durante estos meses en esta nueva temporada han pasado ya varios grupos y lo que nos queda ¿eh? hasta el mes de junio Si os parece, vamos a comenzar ya el programa de hoy de Euskal Música y lo vamos a hacer con la formación Vendetta lo vamos a hacer con su nuevo larga duración mmm, titulado más concretamente voter y es que después de su exitosa gira abriendo camino con más de 60 conciertos por todo el estado y sus visitas a Chile y Argentina y su potente gira internacional Kamikaze Tour 2016, Vendetta regresa con más fuerza que nunca para presentar su quinto disco de estudio Botter que vio la luz el pasado 2 de diciembre de la mano del sello Maldito Records. Vendetta regresa para enfrentarse a una nueva etapa donde tendrá que defender su trabajo más elaborado con composiciones de Javier Echeverría y Peyo Reparaz, habiendo realizado también este último las labores de productor del disco. Vendetta demuestra su evolución conjugando nuevas sonoridades sin perder su, esen su esencia ska y jugando notablemente con la electrónica. Un nuevo paso que da esta formación de Nafarroa, Vendetta con este quinto trabajo de estudio, el álbum Botter y de te extraemos los temas rigian Egan y Batasunan Altera scurtu gabe coll'artugabe hancho en amtera isu tu gabe tal carre quine gindà cobida e luce a marca tu situ en astarna l'ura tal l'ura mi degi artan pausatu de narrano e ganasterado a petaniki gonai nuke macaleo petaniki gonai nuke macaleo Da montu gabe, itxutu gabe, arràñan antzera, l'amore man gabe. Tal carre che n'eg indaco bar, tal garac e manten ora indikindar. e chasu an berry sami pausatu de narrano. Era nasterado a, tu cani ti go nai nu kemak Us ha tocat de los temas incluidos en lo que es el quinto trabajo de estudio de esta formación vendetta que regresa al panorama musical con pues notables novedades como has podido comprobar jugando con la electrónica en este nuevo larga duración titulado Botter ahí estaban dos de los temas Reggae Anegan y Batasuna y de la formación vendetta nos vamos con lo que es el nuevo trabajo discográfico para egurra taquito una banda ska -punk de Gipuzkoa que se creó a mediados del 2008 después de pasar unos meses creando canciones dieron su primer concierto en diciembre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 Muchas letras reflejan la curda realidad que se vive en Euskal Herria. Ahora, en 2016, regresan con su tercer trabajo de estudio, Suen Chat, un disco compuesto por 10 canciones. Y de ellas te vamos a extraer dos de los temas, el tema orcatch y el tema Esta Berandú. Suen Chat, el tercer trabajo de EGURRA TAKITO. Molt buan vera cu de partida Arrano atai currinya vaco i siciligata dugu Ascatas el muga eta bandera Ni quacho ninguna dentro que ir a un teco a inbeste mundo senti tu sir a liditu tu tarte caverta cor me kite gingo valute augera te anede me atunggu gato mi amarca da segunero stai tu esta restardo ma yo mentu wakats shaya ku te a tu.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 Perden a tu borrroza Bancouver resgateak Mercatu dictadura Demoràcia Sánchez Piru doceac undú has unxiitu du Bon any al dia que toti un allador Vi siet tu be arribaba veactlo Esta venant Pues ahí está la fuerza que nos trae Gurra Taquito con este su tercer larga duración su en chat y con dos de los temas incluidos en ese su álbum Orcats y el tema esta Berandú y de Gurra Taquito nos vamos con una banda que ya lleva pues muchos años encima del escenario y ya lleva un montón de discos grabados hablamos de la banda Gatibu formada en el municipio de Guernica lumo Vizcaya en el año 2002 y hasta ahora han publicado como cuarteto seis álbumes y un directo desde sus primeras canciones se puede apreciar abiertamente que la banda pues ha sido creada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 BBK Live, actuando como teloneros para grupos como Ben Carper de Innocent Criminals, The Cult the Cardigans y Lori Mevers En 2014, por ejemplo, tuvo ocasión de compartir escenario en el festival EHZ con bandas tan célebres como Escape y Pendulum Entre los músicos que han colaborado con Gatibu, pues podemos citar a Roby Iniesta de Extremo Duro, Fito Cabrales de Platero y Tú y Fiti Fiti Paldis Iñaki Wojo Antón de Platero y Tú y Extremo Duro Luis Camino de 21 Japonesas Mecano y Abi Yalá Gino Pavone, que de presuntos implicados Rosana, Pedro Guerra, José Luis Perales Y José Luis Batis De Aquelarrey, Tapia, Teleuturia Band Y Fitu y Fittipaldis Todos ellos, sobradamente, como has podido comprobar Conocidos por sus contribuciones A la música vasca y del Estado Nos vamos a introducir En este nuevo álbum negativo de, de reciente publicación Lo he editado para la Feria de Durango El álbum Aske Maite, Aske Vichy Y del él te extraemos los temas Shogin y el tema Igelaque en El mosai tu y elak, dos de los temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico para esta banda para gativo as maite has que bici". y de gativo nos vamos con el regreso podríamos decirlo así o el nuevo proyecto de chayak e chayak el álbum naufragoac hay que comentar que este nuevo trabajo discográfico primer disco que contiene 5 canciones pues eh, ha sido grabado en los estudios Luberri de Basauri con la mano izquierda de la banda, el músico y el técnico Chus Lozano, el resto del material se ha registrado en los estudios Ame de Mutricu comentar que este trabajo es una base y declaración de principios las 5 canciones son directas, duras y llenas de novedades es la mezcla de los sonidos punk, hardcore y metal de Naufraguaq dice con claridad quiénes son, de dónde vienen y a dónde van. Son los náufragos vivientes de las décadas pasadas que todavía siguen en pie. Es un homenaje a los orígenes, al punk, a Escorbuto, a la polla récord, a Rip o a ellos mismos, a Echaiac. Nos introducimos en este primer trabajo discográfico, Naufraguaq, ellos Echaiaceroac y del extraemos los temas Locos por el Ruido y Batucadán. <música> ahí está, la fuerza, la garra y la energía que nos trae Echaya Keroak este nuevo proyecto musical el álbum Naufragok, cinco canciones dos hemos escuchado, Locos por el ruido y Batu Kadani y de esta formación, de la formación Echaya Keroak, nos vamos con lo que es el primer trabajo discográfico para Ouch, Ouch es el nombre del primer disco autoproducido grabado y mezclado entre junio y agosto del 2016 lo componen nueve canciones que invitan a mirarnos en espejos incómodos, y es que esta banda Lier agita aquellas dudas y contradicciones más más esenciales que invaden nuestro interior la voz seductora, sugerente y contundente del líder Hernando es sin duda uno de los sellos de identidad de esta banda, hay que comentar que el líder Hernando protagonizó los primeros pasos de este proyecto, ya que en primavera del 2015 comenzaba a ofrecer conciertos como solista y grabó al mismo tiempo la maqueta Arraso y Gucci de Mborasco en el espacio creativo a sebastian Rack de Saldivia. Tras varios directos acompañada únicamente por su guitarra acústica, en noviembre del mismo año estrenaba banda en el festival Estoc amaitu de Gastesena. Ahora el proyecto se ha fortalecido y con la propuesta Auts pretenden agitar, activar y remover a través de su música. Nos introducimos en este primer larga duración, un álbum que contiene nueve canciones y del texto extraemos los temas Esnea Surí y el tema Maite ja destaca que de no... Sonando dos de los temas incluidos en el primer trabajo discográfico de Lier El tema Snea Suri y el tema Maite Miña del álbum Ouch Hay que comentarte que dos de los componentes de la banda ya estuvieron por aquí Por Euskal Música, por y Ratia para presentarnos este su primer larga duración Y nos vamos ahora con caña, nos vamos con fuerza, nos vamos con la banda Eibarresa Sutagar Pero no con tanta fuerza como estamos acostumbrados Ya que esta banda edita nuevo disco Maita Sunari Pasioa el undécimo de su carrera musical Compuesto por 10 canciones Presentadas en formato digipack y vinilo Y editadas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 características de la veterana formación de Ibar El amor es el eje central de este nuevo trabajo discográfico. Nos introducimos, pues, en este nuevo larga duración de la formación Eibar Reza Sutagar, un álbum más tranquilo, más pausado, más sosegado, el álbum Maita Sunari Pashioia y de él te extraemos los temas Inyoiz Besala y Amechen Dugun Mundua. Música que m' disqui nauquera tuga beko al xorrei Negara que t'gaixo' sonar X amortzepko gaiita unnania duute Tasulea hay todéa y es espesala baitua tenahe ma pea señor nada jorí ene gal días a he Saqueta penapiotian It solita coham beti besozabal Suecaia beti horga Y es espel sala Mantaua isika suru Hai Jess ets a la mai canctuar Cattas uno sos barrua glasaitxeko ora elluda Den naitortzeko te norea Eliotzacuru banyolen Sentiment d'a plaçara tu N en pe cal Mai Señor me am, hay dolor, y yo sé rezar, mi car, due, dejai más de amar. Señor, nada, y yo ni ets de deixar, mai va mereix mai tà. La casa rac dit tu il ver. I tot richaso la carreta. Es desago que delicatú. Jai ontemrirais sulce con premia. Vule garula copita en lusteone tangoas. Isa nata norta shunam en scurra tu laili. El carquintò pare dinna c'tu guardi ossa Ammetto du cu mundo a colore tan daiqui Irà vacin Tu dal lagunba col El carresa tu tuala Arrista tu i santi Hasta rica tu nai nuké. Hay despertar y nachescarela. Que recuerdo el saye hone. Vesteño regaile desala. Uré gar ga comita y que hone tangoas. Y salada norta su na per oscura con el carquitó paetín machacutastiosa, a meten un humo duro, el color el sangre y quin. Pure varla copiga, el sueño de tangoas. Y santa danorra, su nada, en oscuridad ni. El carquitó paetín machacutastiosa, a meten un humo duro, el color Co vida il·lustonetgo has I sana tanor t' sonla perscura un nairic El carquin to paekin'alxaatus bioza A més'n dugu un mundua coloretanaukin Vure aar ho vida il·lustone tango has I que carquitopae quin alta tu bastió tsà Amemtengo un mundu al color de la negra i quin También en internet Búscanos, encuéntranos en facebook.com barra euskalmusica berriozar y ratia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 en la sintonía de Berriozar y Ratia en la sintonía del 100.8 de la FM en esta nueva edición del programa Euskal Música, ya sabes que estamos contigo en riguroso directo cada jueves entre las 6 y las 7 y media de la tarde, nueva cita que tienes el fin de semana, o si sea, en redifusión en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde en el mismo dial Berriozar y Ratia 100.8 FM, y ya sabes que en cuanto concluye el programa de jueves, lo subimos a las redes sociales para que lo puedas escuchar el día que más te convenga, a la hora que más te guste en facebook.com barra Euskal Música per riozar y Ratia. hemos escuchado a vendetagurrataquito gativobu echaya queroaclier y sudagarri y ahora nos vamos con la formación la reggae una banda que surgió en el valle a de Lemoa en un principio como trío pero al poco de meses incorporaron un cuarto miembro a la banda en 2010 editaron una maqueta con seis canciones con dicha maqueta ese mismo año ganaron el premio de audiencia de gaste y Ratia. el primer eh, trabajo discográfico lo mejor dicho, lo autoeditaron en 2012 con el título de Videa Dugu El Muga el grupo ha realizado pocos cambios de componentes, sigue siempre su columna vertebral y hay músicos que han estado o tocan en otras bandas como pueden ser Esaizu, Sirkinik Betz o Senke, en 2014 ganaron el concurso Bandeleia organizado por Ascue Fundacio A y un año más tarde, en 2015 tienen su segundo disco Pantomima, extraña coincidencia comparten local de ensayo con los ganadores del band de Leia 2013 Esquián Cristo, este segundo larga duración, Pantomima lo han grabado y mezclado en dura... durante abril, mayo y junio del 2015 en los estudios Igaín de Usurvil nos vamos pues a introducir con este segundo larga duración para esta formación del Valle Arratiano de Lemoy, ellos son Larregui y de este su álbum Pantomima te extraemos los temas Hero y el tema Más Caracas sonando dos de los temas Incluidos en lo que es el segundo trabajo discográfico para esta formación, para la reggae, el álbum Pantomima Ahí estaban los temas, heroalea y el tema máscara Carac y ahora nos vamos con un álbum del recuerdo Nos vamos a ir hasta el 2011 Entre febrero y marzo grabaron en los estudios Averín de Irurzún el álbum La Formación de Nafarroa Kerasi Una banda compuesta por Silvia Guillén a las voces David Ramírez e Íñigo Andión a la guitarra Óscar Alonso al bajo E Ibai Goñi a la batería. El álbum lo llamaron Ariak Apurtú y tenían caña y fuerza. Como muestra, un botón. Dos de los temas incluidos en este su álbum. El tema Neva y el tema Esabatú Esin. Neva y Esabatu Esin, dos de los temas, incluidos en ese álbum del recuerdo del 2011 de la formación Kerasi, el álbum Arriak Apurtú. Y con ellos vamos a poner el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música. Hemos escuchado a Vendetta con los temas Rigin, Egan y Batasuna del álbum Botars. También hemos escuchado a Egu taquito con dos de los temas, incluidos en su álbum Suenchat. Sorgin e Igelac, dos de los temas, incluidos el nuevo trabajo discográfico de Gatibu también Lier con su primer larga duración Auts y con los temas Sneha Suri y el tema Maite Miña nos hemos ido con la banda Ibarresa sutagara a disfrutar dos de los temas incluidos en su nuevo trabajo discográfico Maita Sunari Pasioa los temas Iñois Isbesala y el tema Amechendugu Mundua también hemos escuchado a la reggae con su álbum pantomima y akerasi con ese álbum Arriaka Purtú con los temas titulados Neva y Esabatu Esin y nosotros que lo he dicho que nos vamos a despedir y lo vamos a hacer con una novedad lo vamos a hacer con el regreso de la formación de Nafarroa, Esembalea ya que regresan con nuevo trabajo discográfico, segundo trabajo de estudio Latidos de Revolución el tema Vuelta acá comentarte que dentro de unas semanas esta banda Esembalea estará por aquí por Euskal Música por Berriozari Ratia para presentarnos este nuevo larga duración Latidos de Revolución pero mientras tanto nos quedamos con el tema titulado Vuelta acá y también comentarte que el próximo jueves tendremos un programa bastante especial Ya que nos iremos con Un álbum en directo, hora y media Para disfrutar del álbum En directo de Sian, Susenean Emen e Taorain, un álbum Quinto trabajo de esta banda del norte de Navarra, donde pues eh, el DVD se grabó más concretamente en el concierto que dieron en Gernika el pasado 14 de agosto del 2002, mientras el CD, aparte de la grabación de Gernika, consta también otros cortes grabados en otros lugares en directo. Y aparte de escuchar el álbum en directo, también disfrutaremos de la entrevista que realizamos con Fran voz y guitarra de la banda el pasado 27 de noviembre del 2014 en Euskal Música aquí en Berriozar. Y ratia. Así que, la semana que viene, rescataremos la entrevista que realizamos a Fran, voz y guitarra de la formación esian y disfrutaremos del álbum en directo Emen Etaurain. Y ahora, lo dicho, nos quedamos con la formación ESEM Balea y nos quedamos con el sencillo adelanto de lo que es su segundo álbum, Latidos de la Revolución, el tema Vuelta Aca. Lo dicho, dentro de 7 días, programa especial dedicado a la banda del norte de Nafarroa, esian Hasta entonces, agur y tanto pasa. Que, que tenga bé com un guimenduán Vejaré si tuvo un gas de mente. Soalesa belea, visi dai coluche. Sengsengateco, por carrolla. Me se sacatsela da, ta de no ok preso gauden. Sengsengateco, por carrolla. Me se sacatsela da, ta de no ok preso gauden. Pascalluga ve. Te la nesta festa notes, bate com marras que desedunak. La jura que no m'dices mai, s'horta de puntan, bisenai con un que. Ve dam dava furgon estan, jora quetes discutitzen. Paco sabe el rollo, barruraño. Eh, estava en forcanrola 89200, no ves tu, no hi va. Senseng a te cogar Teico forca strolla me se sacarse la da ta de no presso gaude sengsegnateico forca strolla me se sacarse la de no presso gaude